Saludamos con Matías Traversa, soy José Montesano, gracias por atendernos. Este, es un número que, que, digo que, que por ahí pasa, pero tenés que ganar 32 como local. Es un tremendo número, es, es toda una segunda, es una segunda fase de la liga y dos partidos más. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno,、eh, bien, bien, acá, acá andamos. Descansando un poquito, que ya e n t r e un rato ya nos vamos para Formosa. Y, y bueno, como decíamos, es, es difícil、eh, ganar tantos partidos de local, pero, pero bueno, creo que en la mente de nadie está、eh, el récord y esas cosas, sino tratar de, de cada partido tomarlo, como, tomarlo con seriedad. Y, y bueno, se vio que hace 32 partidos que. Que ganamos de local, que nos estamos haciendo fuertes, que, que bueno, que además estamos jugando, estamos jugando bien. Así que lo estamos disfrutando, estamos disfrutando y, y, y sabiendo que bueno, que, que no somos invencibles, que algún partido vamos a perder, que no todos los partidos、eh, vamos a ganar por mucha s diferencia. s Así que en ese aspecto estamos tranquilos.、Eh... Ayer les costó y en el primer tiempo, pero después tuvieron un, un segundo tiempo muy bueno en ofensiva este, y, y también、eh, lo anularon a, un, a la Unión, que termina siendo、eh, un segundo tiempo、eh, pobre para, para el equipo de, de Picato,、eh, con, con solamente 18 y ustedes h a c en 36. metieron el doble en el segundo tiempo. ¿Por qué les costó tanto en ese primero? ¿O, o por qué jugaron también en el segundo y pudieron marcar la diferencia? Mira, hicimos, hicimos un primer tiempo defensivo muy malo.、Eh, hacía mucho, no recuerdo,、eh, que un equipo nos haya hecho tantos puntos en, en nuestra cancha, en una mitad. Y bueno, ellos tuvieron un porcentaje muy, muy bueno de tres puntos, pero tomaron tiros limpios, prácticamente sin, sin mucha resistencia. Así que ellos mantuvieron el partido con a base de, de tiros de tres puntos y, y bueno. Eh, no entramos de la manera que teníamos que entrar.、Eh, creo que nos jugó mucho en contra, que sabíamos que la Unión de Formosa tenía bajas importantes, como la de Nico Chanela, como la de Ariel Sago, y bueno, y el americano que se había lesionado. Y eso, quieras o no,、eh, inconscientemente tiende a relajarte un poco y bueno, y a, y a pensar que el partido lo podés llegar a. A ganar desde el minuto cero. Pero bueno,、eh, nos dimos cuenta de que no, fuimos al vector en entretiempo y. Y bueno, hablamos de la defensa, que era lo único que había que corregir, porque en ataque estábamos jugando bien,、eh, todos estábamos tomando decisiones y más que nada era tratar de, de corregir, porque como estaba el partido era muy factible que lo perdamos. Así que entramos ya a un tercer cuarto. Poniéndonos un poco más d u r o en la defensa, y, y bueno, se vio que pudimos sacar una, una diferencia y mantenerla hasta el final. Bueno, goleo repartido, Nico, otra vez. Yo, yo marcaba esto también:、eh, seis jugadores con,、eh, con doble dígito. Esto,、ah, esto habla también de la, de la regularidad que tiene el, el equipo y, y de las distintas opciones que, que encuentran los bases también, ¿no? Sí, bueno, nos estamos pasando también bien, bien la pelota、sí. y. Y es un equipo que b u e no que no depende de, de, de Paolo, que puede llegar a ser el, el jugador más ofensivo que nosotros tenemos. Todos están tomando responsabilidad y todos están tomando buenos tiros sin, sin apresurarse. Y, y bueno, eso es bueno a la hora de, de jugar contra un rival, que el rival vea que, que es un goleo repartido, que todos toman decisiones, que todos están, están bien. Se les hace muy difícil. Jugar contra nosotros, así que eso es un aspecto positivo que, que tenemos y que tenemos que, que seguir haciéndolo, porque como te digo, es un arma、eh, muy fuerte que tenemos y, y hay, que hay que seguir usándola. Mati, podés saludarlo a Nico. Hola, Nicolás, ¿cómo andas? m a t í a s t r a v e r s o un abrazo grande. Hola, Mati, ¿qué tal?、Eh, a ver si coincidís con esto. Hemos visto que tal vez se ha transformado en un común denominador. Que durante 20 minutos los equipos hoy contra regatas son competitivos y el tercer cuarto, en líneas generales, al menos es lo que hemos visto y lo que notamos en los partidos que vimos y, y, en, y, en, y en el recorrido de los registros estadísticos, el tercer cuarto es el punto de inflexión para ustedes. A partir de ahí le han torcido la historia a varios partidos. ¿Por qué? Mira,、eh, estoy notando, no sé, si, no sé si a partir del tercer cuarto, pero que no, no estamos entrando. A los partidos,、eh, como capaz que tendríamos que entrar.、Eh, por ahora,、eh, con un segundo tiempo, con un cuarto bueno, no está alcanzando, pero nosotros tratamos de, de aspirar a otra cosa.、Eh, dentro de poco se viene a la las Américas y si vos、eh, tenés equipos que, ...que bueno, no ha pasado con Peñarol, le hemos entrado、eh, no al 100% y lo pagamos carísimo.、Sí. Entonces, por ahora. Eh, no está resultando pero a la hora de jugar contra rivales que, que no te dan un segundo de margen、eh, lo terminas pagando carísimo así que s í nosotros también nos notamos que, que bueno no entramos a, lo, a los partidos como realmente deberíamos entrar y creo que tendríamos que corregirlo rapidísimo porque ya dentro de poco ya como te digo vamos a salir a las américas de las américas vamos contra equipos、eh, Que son muy competitivos y, y no te van a dar、eh, nada, nada de, de chances. Así que trataremos de corregirlo porque si no, nos vamos a venir a Argentina con las manos vacías. ¿Es Peñarol el rival que ha tenido hasta el momento、eh, un rendimiento similar al de ustedes? Tal vez dividiendo la tabla de posiciones en los dos primeros lugares y de ahí para abajo. Eh, respetuosamente preguntándolo y también manifestándolo, porque lo hemos manifestado al aire nosotros en el programa, que Regatas y Peñarol han marcado la diferencia hasta el momento desde el punto de vista de la jerarquía del plantel y además cómo se ha amalgamado ese plantel para transformarse en un equipo de básquetbol. ¿Lo ves de esta manera? Sí, sí, está clarísimo que, que Peñarol y Regatas están un paso más, más arriba que, que cualquier otro equipo. Pero, pero bueno, por eso nosotros día a día tenemos que tratar de, de ponernos、eh, metas para, y tratar de, de, de venir mejorando lo que veníamos, lo que veníamos haciendo.、Eh, un punto a mejorar en las pérdidas, otro punto a mejorar ahora, como te digo, es arrancar los partidos mejor, más, más concentrados y, y no, tenés que, no tener que esperar a un segundo tiempo para, para sacar una diferencia o lo que sea. Y sí, se ve que está a la vista de todos, que p e ñ a l o l y Regatta están, están mucho mejor. Y, pero bueno, nosotros no tratamos de ver los otros rivales, sino nosotros, y tratar de, de, de mejorar. Hay muchísimas cosas d e mejorar, a pesar de que vamos primero y todo, nosotros todavía tenemos la espina del creo, del Super 8, que, que bueno, que no nos fuimos de la mejor manera. A la fiesta, como nosotros queríamos, pero, pero bueno, sabemos que, que vamos por un buen camino y que tenemos que seguir de la misma manera. Nico,、eh, está claro esto que te preguntaba Matías, y nosotros, como él bien te decía, este, lo s o s t e r e m o s que están por sobre el resto. Eh, tanto Regatas como, como Peñarol. Y abajo de usted y de Peñarol, ¿qué liga ve? Porque de, nosotros hablamos de Quilme y su momento, de Olímpico y la segunda fase, de Gimnasia de Comodoro que no se cae. Mira, hay hay mucha paridad. Del, del, bueno, del segundo al, al octavo, hay, hay muchísima paridad. Creo que Regatas y, y Peñarol están, están por sobre todos los equipos, pero después. Cualquiera puede pelear、eh, cualquier puesto.、Uh -huh. Nosotros, bueno, nos dimos cuenta que jugando contra el tercero, está bien, Kilmes no hizo su mejor partido, lo que sea, pero estuvimos casi 30 puntos arriba del, del, del tercero.、Uh -huh. Y después, bueno, son partidos que, que no pasan todos los días, pero ahí te da la pauta de que hay una, una diferencia. Después, bueno, vemos que hay, hay mucha p é r d i d a entre el segundo y el octavo, más que nada. Quilmes está haciendo un, un gran torneo、eh, olímpico. Estaba leyendo que creo que los últimos 11 ganó 9、sí, o algo así. Sí.、Uh -huh. y, y bueno, a partir de la llegada del nuevo americano se está haciendo muy fuerte. Son canchas difíciles donde, donde hay que ir a jugar.、Y、localías que se hacen fuertes y. Y bueno, están todos ahí a la, a la expectativa. Yo creo que hay equipos que, que van a levantar, el, como Quinza, Atenas, se armaron para cosas importantes y creo que en algún momento、eh, van a empezar a jugar mejor y van a empezar a levantar. De... Así que hay, hay bastante paridad, como te digo, de, de, del segundo para abajo. ¿Van por todo? ¿Por lo menos sea la idea o, o tienen algún tipo de, de prioridad? No, no, no. Creo que los dos torneos los lo lo vamos a tomar.、Uh -huh. Tanto la Liga como la Liga de las Américas las vamos a tomar con la misma seriedad. Y como fue el Super 8, q u e bueno, no se nos dio, pero cualquier torneo que se nos presente no vamos a querer ganar como, como se dio en la temporada pasada. Sabiendo que, que, bueno, que es muy difícil. Nosotros ahora creo que estamos empezando a tomar dimensión de. De que ganar tres torneos no era Nada、fácil. algo tan sencillo. Sí, sí.、Eh, pero bueno, sabemos que la tenemos muy difícil ahora en México y, y con la liga también. La liga es.、Eh, Peñarol por ahora、eh, ha demostrado contra nosotros que, que ha sido superior. Así que tenemos esa, esa deuda pendiente y. Y bueno, intentaremos de, de ahora buscar la clasificación para la Liga de la, la Semería. s Matías. La, la, la última, Nico. ¿Cómo te llegó la convocatoria de la selección para los, los ODESUR? ¿Lo esperabas?、Eh, ¿Se comunicaron con vos en la previa? ¿Fue algo sorpresivo?、Eh... <risa> y fue, fue un poco sorpresivo. Sí, la verdad que sí. Después de lo, de lo que pasó y todo.、Eh... Sentía que bueno, queda medio difícil que, que, que a mí me convoquen, pero, pero bueno, tuve una charla con, con Julio por teléfono, no sé, hará prácticamente un mes y algo. Que, que bueno, que él me llamó como para comunicarme que, que iba a estar en un, en un grupo de 15 jugadores, que él quería que no me enteré por la prensa, sino por él. Y bueno, después tuvimos una, una charla muy linda en el. Cuando fuimos a Mendoza en el Super 8, que se aclararon algunos temas que, que se tenían que declarar.、Mm. Y, y bueno, me puso muy contento, porque a pesar de lo que pasó y todo,、eh, a mí me pone muy contento. Y, y bueno, es un premio, como siempre digo, estar en la selección. Y lo voy a tratar de, de disfrutar, como siempre, y, y aprovechar, porque bueno, es una posibilidad que no todos los días se te da. Es, es muy difícil. Así que bueno, trataré de, de aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Está, está bueno lo que d e c i r La verdad que loable h que, que también se hayan juntado.、Eh, habían sido unas declaraciones, ¿no? Nico, el, el, el, el motivo, ¿no? No, no te pido las declaraciones, pero habían sido unas declaraciones que habían generado este. Sí, en realidad, bueno, yo con... después a mí me hicieron una nota y conté、eh, lo que a mí me había sucedido, la situación que yo había vivido, que. Que por mi parte q u e r í a que era una. que era como una injusticia para mí.、Uh -huh. Y bueno, yo.、Eh, di una nota, conté lo que me había pasado, lo que estuve mal, que, que bueno, pedí disculpas, es incapaz de generalizar, porque mi problema、eh, no había sido con Julio,、uh -huh. nada que ver.、Uh -huh. Así que. Ahí, ahí estuvo mi error, que bueno. Como te digo, pedí, mi, pedí mis disculpas y, y bueno, y, y sí, ahora todo sirve de aprendizaje n o y todo sirve de, de experiencia.、Sí. Así que lo tomo como tal y, y no quiero pensar más en lo que pasó, sino en lo que puede llegar a pasar. Bueno, bueno, un, una linda chance, es una linda chance. Seguro, seguro. Nico,、eh, gracias por el tiempo, como siempre.、Eh, siempre nos atendés, de nos dedicas 20 minutos, charlar con nosotros. Se puede hablar de, de todo y eso nosotros, la verdad, que, que lo valoramos. Así que, bueno,、eh, lo mejor en la liga. Eh, eh, calculo que lo mejor en la liga es, eh, eh, por lo que, que decís vos, es poder ganarle a, a Peñarol cuando se crucen, porque ya mejor, cuanto mejor más se puede ganar por treinta, suman t r están i n t a y d o e s punteros. Este, y bueno, y, y lo mejor también parece lindo desafío que es la, la Liga de las Américas para ustedes. Seguro, tenemos, tenemos lindos desafíos、uh -huh. y, y bueno, tenemos que tratar de, de aprovechar. Tenemos un equipo que, que está para pelear cosas importantes. Donde todos pueden tomar、eh, decisiones a la hora de, de jugar, y eso está bueno. Eso está bueno. Estamos, creo que la mayoría conformes. Y, y bueno, hay que tratar de aprovecharlo. y Un abrazo a todos.、Eh, y como s i e n t o un placer hablar con ustedes. Abrazo, Nico. Saludo al resto de la banda ahí,、eh, y c u i d a m e l o a los b r u s i n o s a los b o r t o l í n a todos s los... Sí, a... tranquilo, <risas> tranquilo. Están en buenas manos. <risas> abrazo, Nico. Chao, un, abrazo. un abrazo. Nico Romano,、eh, el jugador de, de Regata Corriente, r e ganó t a a g 98 a 68 por 30, es líder de la liga. Este, una linda charla con Nico Romano analizando un poco el, el partido de ayer, un poco la actualidad de p e ñ a r o l y de Regatas. Este, y también esta convocatoria a la selección, ¿no? Después de lo que había、eh, ocurrido, nosotros lo conocíamos esta,、eh,